La verdad que es un justo pedido que hacen ellos, ¿no? los, los alcaldes, ¿no? Están ahorita en el puente de amistad, mitad están bloqueando, y también en la Guardia, como también en, en Pailón, no están bloqueando. ¿no? Y esto es por las regalías que desde 2013 no le dan a algunos municipios, ¿no? Eh, yo hablé con el señor alcalde ya ¿no? y no hemos puesto de acuerdo ¿no? que. Eh, antes, anteriormente ya habíamos hablado con Rubén Costa, no, el gobernador y bueno quedamos de que nos va a hacer algunas obras, no, previo que presentemos los proyectos que ya lo teníamos en mano, no. Eh, estamos esperando eso, no, para. ...para ver eh, si el gobernador lo cumple ¿no? con lo que ha establecido. ¿no? Eh, habíamos hablado con el alcalde, ¿no? y son desde el 2013 que se le debe... ...son aproximadamente unos 40 millones de bolivianos que le deben ¿no? de regalía... ¿no? ...desde el 2013, ¿no? eh, la gobernación. Eh, pero anteriormente, como te digo, ya habíamos hablado con el gobernador... ¿no? Y, ...y esto, el alcalde está haciendo los proyectos para presentar... ...que un proyecto es del dique de la zona oeste... Otro es eh, carretera de culminación, la carretera a Turovito. Y 2020 va a dejar el proyecto ya listo para iniciar la carretera Naicó hasta, eh, perdón, Guavirá hasta la Cruz Oleto, ¿no? Uh -huh. Esos son, son los proyectos que eh, el gobernador se ha comprometido, ¿no? Y va a, a palear un poco las regalías que nos debe Montero, ¿no? En los bloqueos que, que hay, ¿no? De una u otra forma, los perjudicados son los, más que todos los, los pasajeros, ¿no? Los que se que trasladan de un, de un municipio o de una provincia a otra, esos son los más perjudicados, ¿no? Y como también cuando hay bloqueo local también, es, los perjudicados son los que, los que están utilizando los servicios públicos, ¿no? Eh, yo quiero también decirle no al gobernador que de una vez pues no ponga de una vez carta en la asunta con todos los en municipios que, que les debe la regalía no que es a partir del 2013 le deben ya no a algunos municipios ¿no? que se siente pues a hablar a, con alcaldes y, y concejales no para así también llegar a un feliz término no